la verdad que no, nos encontramos muy bien tenemos un muy buen buen plantel eh, fundamental el laburo de Mati de Mati porque los chicos tienen una buena una buena base física ¿no? que es, quedó demostrada en estos partidos que estamos sacando una pequeña diferencia con eso con, en la parte física más allá de, del pie de los jugadores no la parte física es fundamental y hoy eh, bueno quedó demostrado el domingo dando vueltas ese, ese resultado y, y terminando enteros desde lo físico, y eso es lo que nos no, alegra mucho. Sí, 25, 25 minutos paríamos 3 a 0. La verdad es que la calidad de jugadores que tiene Provincial es, es de lo mejor de, de la liga, y, y bueno, nos tocó un Facundo Zapata, un ex eh, Los Andes, que es un monstruo el pie la verdad es, le pega desde la luna y te la clava en un ángulo, y bueno, Guille Carrizo también, que es un exjugador de San Lorenzo, que, que tuvo pasado en, en selecciones juveniles, que, que es el número de provincial también, que, que fueron los que nos equilibraron, que en 25 minutos nos no rompieron todos los esquemas, así que bueno, tratamos de, de acomodarnos un poquito, esperar la finalización del primer tiempo y reacomodar la ficha. Por suerte, lo pudimos hacer, pudimos descontar antes que termine el primer tiempo, que eso, eso fue bueno, pero bueno, después movimos algunas alguna fichas junto con con Alfredo, que es el el motor de, de este equipo eh, y resultó resultaron los cambios pudimos, pudimos seguir a buscar volver a descontar y a los, hasta los 20 minutos ya en, en 20 minutos nos habíamos puesto 3 a 3 y seguíamos atacando y no, no podíamos convertir en el cuarto y bueno, con un provincial tan difícil eh, estábamos esperando de que ellos no ganen el cuarto porque cuando vas vas y no la invocás sabes que en alguna te invocan ellos y luego ellos quedaron De, de la reacción nuestra y por suerte en una de las últimas jugadas ya cuando el árbitro había adicionado cuatro estábamos en el minuto 45 eh, el enganche nuestro, Nahuel Suárez agarra una pelota en el área empieza a zigzeaguear y, y el defensor lo, lo tumba y el nueve, el nueve nuestro se, se hace cargo de, de ese penal que no no, lo no es para cualquiera, la verdad que lo pateó muy bien y, y nada pudimos cerrar el partido y y no solamente llevando los tres puntos sino que mantener la la punta de de nuestro grupo que que era impensado por la calidad de de no solamente de jugadores que tienen nuestros rivales sino que provincial campeón eh, un defensor es que que ascendió de, de la B con un gran plantel Uribe que siempre está en la pelea eh, no no era no era fácil sí hoy hoy nosotros estamos esperando bueno mañana juega provincial con con Uribe, uno de los, de los postergados. Eh, eh, matemáticamente, el único que nos podría estar alcanzando sería Uribe, ganando los dos. Y bueno, llegaríamos a la última fecha para ver quién se quedaría con, con, el, con el grupo. En caso de empate mañana, ya nos estaríamos asegurando el, el primer lugar y, y la ventaja deportiva para, para los cuartos de final. Bravo, bravo. Bravo porque... Uribe siempre es un rival duro para para cualquiera de los que de los que pelean el campeonato y, y bueno que para mi gusto tiene uno de los mejores jugadores de la liga como es Comita, ¿no? Ismael Villalba. Claro, y con todo esto, y, y siendo que en la Liga de Lobos, lo dijiste de provincial, recién lo decías de Uribe, hay varios equipos con con jugadores de renombre que tuvieron recorrido por la primera división, ¿qué es entonces el mayor fuerte que tiene FIG para estar como está? Mirá, Yo creo que eh, hay, hay varios puntos que, que se unieron para, para que este FIC sea sea competitivo. Primero, el, el, los motores que, que llevan este este club adelante, que es Osvaldo Díaz y, y Alfredo Lara, que, que yo creo que son los, los grandes responsables de esto. Eh, después, el trabajo de Mati Mesa es fundamental, porque vos podés tener buenos jugadores, pero si no están bien físicamente, te pueden jugar 35, 40, 50 minutos y después... Te pasan por arriba, así que creo que es una combinación de de, de varios factores, el buen pie de, de los jugadores y sobre todo nada, lo que no se deja nada librado a hacer. Alfredo no deja librado a las nada, el profe no deja librado a hacer nada, hacen todos una buena preparación, una buena entrada en calor los domingos y eso va marcando, yo creo que hace hace la, la diferencia también. Y qué queda entonces ahora, esperar los resultados, ver cómo evoluciona la situación actual de el grupo y luego, por qué no mentalizarse ya en la en la siguiente ronda si se acomoda todo. Sí, nosotros lo que apuntamos es eh, ir a par partido a partido y tratando de mejorar nosotros porque nosotros tenemos errores, entonces nuestro objetivo es llegar bien al torneo largo, tratar de la copa terminarlo lo mejor posible, pero sí hacer una buena base. para el torneo largo que es lo, que es lo importante eh, así que como te digo vamos partido a partido miramos lo, los demás resultados pero estamos más enfocados en, en nosotros en seguir potenciando el plantel que tenemos que, que creo que es lo que nos va a dar el fruto para, para ser competitivo durante todo el año que es lo que apuntamos a estar en la conversación de los cuatro o cinco, cinco equipos de la liga en una liga tan importante con tantos jugadores eh, que vienen con, con pasado en, en fútbol de AFA Y ahí está, eso es lo lindo, eso es lo que lo motiva a nuestros jugadores también, ¿no? Competir contra Lázaro, contra, como te decía, contra Guille Carrizo con, con jugadores que la verdad son, son fenómenos y, y, bueno, los chicos nuestros lo saben que tienen que estar bien para, para ser competitivos. Ahora, mira, yo um, hablo con, con técnicos amigos y la verdad es que algunos están preocupados por los resultados, lógico, pero bueno, hay que tener en cuenta que agarrás chicos que hace más de un año que no juegan al fútbol, que le está costando desde lo físico. Que, laboralmente también les cuesta a hacerse un tiempito para, para jugar entonces bueno, este torneo esta copa sirve para, para armar los planteles y, y nada empezar a tener un poco de, de ritmo futbolístico y lo importante va a empezar a partir de, calculo yo que de, de abril